Ayer nos preguntábamos qué pasará cuando se acerque la hora del cierre y nadie tenga la postal soñada. Aquí apelarán a la construcción de la realidad paralela a través de la palabra o alguna imagen que algunos piqueteros amigos le entreguen desde algún puente o desde alguna ciudad del interior. Lo cierto es que la imagen soñada no apareció. mira es increíble. Pero a falta de ciudad desnuda... ...a falta de calles vacías... ...a falta de avenidas despobladas... ...la mayoría de los medios de la prensa hegemónica... ...optó por Bianchi. Aunque te parezca mentira. El gran protagonista para Clarín... ...y para todos sus satélites... ...para La Razón... ...para Muy... ...no, no es Moyano... ...no es Barrio Nuevo... ...no es Michele... ...no es ni siquiera el Pollo Sobrero... ...no... ...es Bianchi... ...mirá, Clarín... ...ni siquiera trae... ...una foto secundaria... ...de esa ciudad de Buenos Aires que soñaron... ...y es Bianchi... ...el que ocupa el 50% de la portada del diario del Grupo Noble. Bianchi y su despido... ...son casi o más importante... ...que el paro que no les pudo entregar... ...la burocracia sindical. Y lo mismo sucede en La Razón... ...y lo mismo sucede en Muy. La Nación optó por otra historia... A falta de la postal soñada, buscaron algún choque entre 100 o 150 personas con los gendarmes en Puente Pueyrredón o un par de gomas quemadas en San Lorenzo, cerquita de la ciudad de Rosario. En el medio de esas dos fotos, y casi como un actor secundario, aparece un colectivo más o menos vacío ...cerca de las seis y pico de la mañana en retiro. El resto directamente no trae fotos. No está la imagen, esa que suele valer más que mil palabras... ...en todas las tapas de los principales matutinos porteños. No hay documentos para poder hacer valer el peso de la hipótesis... ...que te habían tirado sobre la mesa 24 horas antes caos, tensión, violencia ni siquiera pueden jugar con un alto acatamiento y a la hora de las palabras la verdad que que tampoco tienen mucho para decir de construir postales lo mejor lo mejor de las últimas 24 horas fue el senador Sanz Sí, el, el mismo radical que quiere ser presidente de la nación. Porque buscó, buscó y no encontró nada, absolutamente nada, que le diera la sensación de ciudad sin hombres y sin mujeres yendo al laburo. Y en Twitter apeló a una foto de una avenida Libertador absolutamente vacía, El problema es que no podés confrontar con ningún archivo. No hay forma, no pasás el examen. Se trató de una foto del año 2010, mientras Argentina y México estaban jugando por el Mundial de Sudáfrica. Nadie tuvo la foto deseada. Ni Clarín, ni La Nación, ni el senador Sanz. 5 horas, 8 minutos, ya han pasado del nuevo día, la temperatura para capital y alrededores apenas superior a los 9 grados. A partir de hoy, y esto es lo que promete el pronóstico del tiempo, vamos a tener muy buen tiempo, muy buenas jornadas repletas de sol y orillando los 20, 21 grados. Así que se viene... Un fin de semana rozando lo primaveral en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Cartas del Tarot. La justicia. puede significar equidad, armonía, integridad, regla de conducta, firme propósito, moderación en todas las cosas. Si la carta aparece invertida... ...fanatismo, injusticia, severidad en el juicio... ...acusaciones falsas, inseguridad, falta de un apropiado balance. Cartas del Tarot. y la M750. ¿De qué hablan el resto de los medios? Aquellos que no pudieron contar con esa postal soñada. Bueno, es eh, la otra parte de esta historia tiene que ver con los delegados del Sarmiento que responden a Sobrero, tiene que ver con las fotos que subió la Presidenta de la Nación, tiene que ver con ese sabotaje absurdo, con esa intención constante de cuanto peor mejor. Y la verdad que entre unas y otras, ninguna de las fotos que intentan documentar Estas últimas 24 horas muestran que las cosas hayan cambiado demasiado. Es más, creo que si alguien comienza a perder terreno en lo político, más allá de todo el terreno que perdió en lo sindical, es Moyano y compañía. Porque sus aliados, aquellos que desde la prensa hegemónica lo apuntalan hoy y lo destrozaron ayer, me da la sensación que comienzan a soltarle la mano ya te vamos a ir contando algunos de esos títulos que que no pueden defenderlo. Por encima del intento, ¿eh? Hacen del intento. Te juro que sí, ¿eh? le ponen mucha garra. Pero hay líneas que se escapan, que no pueden con con un eje tan tan débil, tan mentiroso como el que pretende mostrar ese 80% de acatamiento del que habló Moyano en la primera conferencia que dio en la jornada de ayer. Vamos a meternos también con los diarios este, económicos que tampoco pueden ocultar, tampoco pueden tapar el sol con un dedo y le pasan factura importante al sindicalismo que jugó de aliado ...de todos los sectores de la oposición que hoy, con vocación destituyente... ...están intentando instalar cada vez más fuerte la palabrita crisis. Crisis. Seis letras que, como alguna vez te dijimos, conforman un, un traje que le queda... ...demasiado grande a lo que le sucede a la Argentina modelo 2014. Arrancamos con el cuarteto Cedrón y una versión muy particular de la trampera grabada a finales de los 70 cuando en el exilio en París Cedrón y compañía dijeron y si nos metemos con los clásicos de la música popular y si hacemos con guitarras gran parte de ese eh, enorme repertorio que nos representa Y entonces dejó por un ratito la poesía de Hellman, dejó por un ratito a Tuñón y se metió con los clásicos. Cedrón, la trampera. ¿Qué es el loco o radical? ¿Qué dijo? Si loco radical, dijo. ¿Cómo se citaron quiénes visitan? Si es eh, o sea, Lo que pasa es que el, el sobrino del señor hacía mucho humor político y a él se le han pegado... ¡Si ¿Sí lo vivo! ¡Siempre lo he visto! Ah. ¡Me gustaba mucho! O sea, cuando yo iba a ver a mi familia Antana él presentaba siempre de porque yo soy yo, ¿sabes? ¿Y la niña muerta? medios pasados en 750 tecordás que el otro día te decía que los mismos tipos que te vienen contando desde hace 11 años que vivís en un país aislado ...en un modelo encerrado en sí mismo... ...en un gobierno encriptado... ...que suele ser socio... ...de los menos deseables del planeta... ...bueno, esos mismos tipos... ...son los que justamente... ...a vos... ...te aíslan... ...te encierran... ...porque no te cuentan... ...porque no te informan... ...porque te ocultan, porque te mienten... ...son ellos... ...los que hoy no te dicen... ...que Stiglitz, que Robert Solow y otros intelectuales especializados en economía... ...junto a los dos primeros que son premio Nobel... ...están tratando de que las Naciones Unidas... ...y para esto ya le enviaron una carta al titular de la ONU, a Ban Ki-moon... ...implemente una convención lo antes posible... ...para que se trate de una vez por todas... ...y para siempre una suerte de... ...a ver... ...contrato mundial... ...para reestructurar deuda soberana. Muchachos, si esta es una es una zona gris... ...en función del caso Argentina ya no puede dejar de serlo. Hay que establecer normas. No podemos dejar que la usura internacional... ...y que los buitres se lo afanen todo como siempre. Y más allá de los casos testigos... ...Congo, Perú... ...parece que ha llegado el momento. Y Argentina que ha sido... Eh, yo te diría, el que se ha plantado en el centro del ring a cambiar golpe por golpe con un enemigo gigante, es el que dijo basta. Y detrás, detrás ahora, aparecen estos hombres que tienen un peso muy importante en la economía mundial a la hora fundamental fundamentalmente de hablar de teorías contracíclicas, de hablar de De, de recetas heterodoxas y da la sensación que va por buen camino la cosa en algún momento esto tenía que suceder pasó demasiado tiempo venimos de 40 años de esta historia que está ligada a la eclosión de las deudas externas en todo el continente americano a partir de la multiplicación de dictaduras que es la única forma en que obtuvieron la llave, ...para poder entrar y afanarse todo. A partir de ese momento... ...las deudas condicionaron a las democracias débiles... ...que llegaron en los 80... ...el neoliberalismo se encargó de profundizar... ...todos los problemas... ...que no pudieron solucionar esas mismas democracias débiles... ...y una vez que se tocó fondo... ...llegó el tiempo de los presidentes parecidos a sus pueblos. Cuando llegó ese momento... ...empezó la era del desendeudamiento... ...y a partir de ahí se discuten cosas que antes no se discutían. Lo último que tenemos como acuerdo de deuda es megacanje y blindaje. Un chiste que le salió al país en menos de un año y medio cerca de 80.000 millones de dólares. Bueno, alguien tenía que decir basta. Pero es muy interesante que busques en los medios de la prensa hegemónica quién habla hoy de la protesta a la distancia están haciendo Stiglitz y Solow... sobre los fondos buitres. ¿Quién habla hoy de esa carta que se le envía a Ban Ki-moon... ...para que el tipo llame... ...apoyando la implementación de una convención... ...para la reestructuración de la deuda soberana... ...a una reunión urgente en la ONU? Fíjate quién te quién te lo dice. Porque por ahí... ...son los tipos que te aíslan... ...que te mienten, que te encriptan pero que todo el tiempo te dice que vivís en un país aislado, solo, en una especie de isla gigante en medio de un planeta interconectado, que parece que solo con pedir deuda, solo con formar parte del mercado de capitales, está integrado, tiene socios y muchísimos amigos. Arranquemos con Tiempo Argentino, que a cinco columnas dice... ...el paro de Moyano y Barrio Nuevo tuvo un débil acatamiento. A pesar de los piquetes y cortes de calle de las organizaciones de izquierda... ...el paro tuvo un débil acatamiento. Tomada y Capitanich coincidieron en que la mayoría de los argentinos... ...decidió ir a trabajar. La adhesión fue menor que en la huelga del 10 de abril. El camionero dijo que el apoyo había sido del 85%, pero con el paso de las horas... ...prefirió no hablar de cifras... ...prefirió no hablar de cifras... ...en el editorial de portada... ...Mariano Bedistain firma... ...el paro debilitó a Hugo Moyano... ...el otro dato que tiene que ver... ...con la medida de fuerza... ...dice denuncia penal por ataque... ...en la línea Sarmiento... ...cuatro de los sospechosos... ...son delegados ferroviarios... ...sin palabras... ...dijo Cristina antes del anuncio del ministro Randazzo. Otra inversión para Vaca Muerta, 550 millones de dólares, acuerdo YPF... Petronas. A ver quién te cuesta, quién te cuenta esto en tapa, porque esto es lo que nosotros te decimos cuando hablamos de aquella prensa que te eh bombardea todo el tiempo con el país aislado y que en definitiva ellos con su actitud son los que te empujan a no saber qué pasa en el mundo. Otra inversión de 550 millones de dólares en Vaca Muerta. Se van a perforar 30 pozos en una zona de 187 kilómetros cuadrados en Neuquén. El desembolso final superaría los mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Uno no quiere naturalizar cifras, perder la magnitud que implica hablar de 550 millones de dólares en la apertura del negocio y de mil millones en el cierre potencial. Uno quiere realmente parar la pelota y tratar de reflexionar juntos sobre quién invierte en un país tan tan poco serio como nos pintan habitualmente desde la prensa hegemónica. ¿Quién invierte en un país sin seguridad jurídica, como nos dicen las tapas de los principales metutinos porteños que juegan a ser todos los días el partido opositor más más grande de la Argentina? Brasil, buscan a cuatro argentinos que naufragaron. Entre ellos está el reconocido oftalmólogo Jorge Benossi. El velero dio una vuelta de campana a raíz de una tormenta. Por 151 millones de dólares, el Banco de Nueva York puede dejar en default a Los Ángeles. Después te lo cuento. El último dato secundario en la etapa de tiempo argentino, echaron a Bianchi. Lo anunció Angelisi, ahora después de reunirse con el Virrey. Es el final para el técnico más exitoso de la historia de Boca. Se pregunta el diario, ¿llega el Vasco a Roabarrena? Los últimos datos futbolísticos a pie de etapa anunciando lo que podés leer en el suplemento del gráfico de tiempo. San Lorenzo goleó 3-0 a Quilmes, Vélez venció 1-0 a Lanús y es el único puntero del campeonato. El último dato tiene que ver con el suplemento de espectáculos. Cantar es un acto chamánico. quien lo dice? Pedro Aznar. Títulos de tiempo argentino en la mañana de este 29 de agosto de 2014. Vamos a comenzar a observar qué dicen los económicos. Es muy interesante la forma en que editorializa ámbito a través de su a través de su título principal. Paro manso. Paro manso. Es interesantísimo, ¿eh? Ahora cuando vas a, a la nota te encontrás con otros datos que también son son muy interesantes. El gobierno y los gremios opositores seguirán discutiendo durante días si el paro de ayer fue un éxito o un fracaso. Algo difícil de medir, dice el diario fundado por el pelado Ramos, porque se trató de una medida política, de una medida política, dice Ámbito, no tomada contra una patronal cuya eh, evaluación es cualitativa. En cuanto a repercusión fue un paro a medias, manso, sin incidentes serios y con negocios abiertos y colectivos en la capital federal. Sin trenes y con el subte a medias, pero con taxis a pleno. Hubo algún ausentismo. Los piquetes hicieron cortes con pocos activistas y no interrumpieron los ingresos al centro. Esa media actividad se replicó en las grandes ciudades. La moderación tuvo premio. El boletín oficial publicó ayer una suelta de fondos para las obras sociales sindicales de 1.215 millones que alivia la caja siempre ansiosa de los sindicalistas. Una de cal, una de arena, en función de los planteos ideológicos de ámbito financiero. ¿Qué te dicen? A ver... Todo lo que pasó en el día de ayer y después te cuentan que esto fue por guita, fue por 1.200 millones de pesos para las obras sociales. Que el paro manso tuvo un domesticador que ese domesticador fue el gobierno a través de un giro millonario para las obras sociales. ¿Qué dice el cronista? Paro de la CGT opositora redujo la actividad pero, pero con adhesión parcial. No le queda otra al cronista que hablar de adhesión parcial, aunque sea a regañadientes, y aunque el título, si bien encabeza en tapa, no sea con letras de molde. No ocupe el espacio principal. Ese está reservado al siguiente dato. Un fondo buitre ahora quiere embargar los créditos chinos para represas de Santa Cruz. Mira como si el NML fuera fuera capaz en realidad si sí lo es pero hasta el propio fondo buitre sabe que es imposible y lo sabe también el cronista sin embargo el título principal de hoy tratando de ocultar esa postal de tapa que hoy no pudieron tener porque el paro no fue lo efectivo que, que lo soñaban bueno, finalmente se lo entregan a esta hipótesis que no tiene ningún asidero. Con relación al tema del paro de la CGT opositora que tuvo, según el cronista comercial, según el cronista comercial, adhesión parcial, el diario del Colorado de Narváez dice, Hugo Moyano, como era de esperar, polemizó con el gobierno por el alcance de la protesta. Con el transporte funcionando a medias, se notó una merma en la actividad. El paro, no obstante, no tuvo la contundencia de los anteriores dice el cronista el paro no obstante no tuvo la contundencia de los anteriores tomada respondió respondió que no se justifica reabrir paritarias ayer se amplió en 1200 millones el presupuesto para obras sociales el cronista jugando el mismo juego que ámbito financiero señalando que esto se hizo por guita moyano no logró repetir el nivel de adhesión al paro general de abril Dice VAE en su TAPA, hubo colectivos durante toda la jornada y los piquetes no lograron el propósito de desalentar el movimiento de personas. En el otro dato importante de TAPA, empresarios mantienen las críticas al proyecto de ley de abastecimiento. El gobierno... ...ratificó el modelo político, social y económico en el Council of the Americas. Pollack citó a reunión en Nueva York mientras avanza la ley de pago soberano. La Cámara de Apelaciones aceptó tratar el planteo del Citibank contra Griesa... ...dato a favor de la postura argentina. Y en el primero de los económicos donde aparece la cuestión petrolera es Envae Petronas... Invierte en Vaca Muerta y allana acuerdos por ley de petróleo. Petronas invierte en Vaca Muerta. Esto aparece muy chiquitito en el cronista. Mira es una línea, ¿eh? Y PFS yo otra inversión de 550 millones para Vaca Muerta. Así, o a medio tono, te lo tira casi a pie de tapa mezclado con títulos... De, de, de muy poca de muy poca importancia ¿eh? es casi tan grande como boca echó hecho habían chill y hoy anuncia su reemplazo y a ver qué dice ámbito ámbito ámbito ámbito ámbito ámbito ah, en un recuadro la pesca de dólares dice casi irónicamente ypf suma 550 millones de dólares para ...vaca muerta... ...como si sumar 550 millones de dólares... ...es algo así como levantar un teléfono... ...y decir, che, ¿querés venir a invertir? Me parece que es algo un poquito más complejo, ¿no? Pero bueno, lo grita BAE... ...y lo susurran Ámbito Financiero... ...y el cronista comercial... ...son 550 millones... ...y sigue sumando YPF... adhesiones de todo tipo... ...entre aquellos que quieren asociarse... ...y el descubrimiento casi constante... ...en los últimos tres meses... ...de pozos convencionales y no convencionales de gas y de petróleo 5 horas 31 minutos ya pasaron del nuevo día de este viernes 29 de agosto de 2014 la temperatura actual 9 grados una décima no hay sensación térmica porque el viento es del norte solamente a un kilómetro por hora visibilidad óptima humedad alta del 92% la máxima de hoy llega a 16 la de mañana, 18, domingo y lunes, a 19. Rubén Juárez, ciudad de nadie. Mi ciudad está por todos lados, en los tangos errantes del destierro tirando más al pecho que al costado Ahí, donde se angustian los recuerdos mi ciudad está en la pesadilla en el mapa siniestro de la sangre limita con un río y la costilla del resto del país que tiene hambre ahí en la calle que siempre duerme los tigres amarillos venan por una están llevándose el cadáver de la luna Y se vislumbra por las veredas La huella de la perra desventura En la masacre de la bolsas de basura Ahí en la calle de la penumbra Cuando la noche se recuesta en los ultrales O sueño se parece A la locura Del viajero durmiendo en el brazo de calmantes al margen de la vida y del deseo mi ciudad está mirando al norte amarrada al cabo del subsuelo cambiando por moneda su horizonte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 la huella de la perra ventura en la masacre de la bolsa de basura ahí en la calle de la penumbra cuando la noche se recuesta en los umberales el sueño se parece a en el de calma antes al margen de la vida y del partidos. Se cerró la fecha del torneo de primera división. La victoria de Banfield 1-0 ante Tigre, por el mismo resultado el triunfo del único puntero del torneo, Vélez sobre Lanús, y Quilmes cayó 3-0 ante San Lorenzo en el centenario del sur del Gran Buenos Aires. Pastillitas sobre pastillitas. Abrimos el botiquín en 750. Paracetamol. Historia, cuando la quina empezó a escasear, allá por el 1880, la gente empezó a buscar alternativas. En ese momento, el paracetamol ya había sido sintetizado mediante la reducción del nitrofenol en ácido acético glacial. Este hecho se produjo en 1873 y el paracetamol no se usó con fines médicos durante dos décadas. Recién en 1948, afamados investigadores norteamericanos propusieron el uso de paracetamol, ya que este no tenía los efectos tóxicos de la aspirina. El paracetamol fue puesto a la venta por primera vez en los Estados Unidos, en 1955, bajo el nombre comercial Tylenol. Uh -huh. Farmacología uh -huh. El paracetamol, DCI, o acetaminofén, es un fármaco con propiedades analgésicas, sin propiedades antiinflamatorias clínicamente significativas. Uh -huh. Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, que son mediadores celulares responsables de la aparición del dolor. Además tiene efectos antipiréticos. En las dosis indicadas, el paracetamol no afecta a la mucosa gástrica ni a la coagulación sanguínea o riñones, pero sí al hígado, severamente. A diferencia de los analgésicos opioides, no provoca euforia ni altera el estado de humor del paciente. Al igual que los antiinflamatorios, no se asocia con problemas de adicción, tolerancia y síndrome de abstinencia. Paracetamol, pastillitas sobre pastillitas, abrimos el botiquín en 7.50. Toman tantas pastillas para dormir y licor que un terremoto no los despertaría. Te cuento tres tapas de las muchas que hoy optaron por Bianchi en lugar del palo. No tuvieron la primera plana soñada y optaron por el raje del técnico de Boca. Muy, mira le entrega casi el 70% de su portada a una imagen de un Bianchi preocupado. Echaron al más grande, dice el furgón de cola de los diarios que imprime cada mañana el grupo Clarín. Aunque Bianchi quería seguir, pese a tres derrotas en cuatro fechas, los dirigentes dieron por terminado su ciclo. Con el del técnico, Boca ganó cuatro torneos locales, tres libertadores y dos intercontinentales. Arroa Barrena es candidato a sucederlo. Impactante, Batistuta confesó su drama. Esto tiene que ver con una nota que dio a Teissé, y no contó nada nuevo, por ahí lo hizo con más lujo de detalle, tiene que ver con una historia que ya en alguna oportunidad reveló, que fue lo que sucedió con él después de terminar su carrera futbolística y observar cómo no había solución para eh para sus piernas que habían sido tan tan castigadas. Con, con el uso una y otra vez, una y otra vez de sustancias para alivianar dolores que en lugar de curarse, lo que hacían era quedar, lo que hacían era quedar en segundo plano para poder salir a la cancha y seguir rompiéndose, rompiéndose, rompiéndose y rompiéndose. Lo que comúnmente se llama te infiltramos, te dormimos el dolor y salís y jugás. Su tiempo del fútbol italiano tuvo mucho que ver con eso, con heridas no curadas y que finalmente le pasaron una enorme factura después con el tiempo. Por eso es que, por ejemplo, entre otras muchas cosas, a la hora de buscar algún deporte o algo que hacer, él eh, eligió el polo para tener alguien que corra por él porque él no podía ni caminar. Y, el, y, y tiró una frase por ahí que no había dicho en En, en, en oportunidades anteriores y que fue la que generó esto de, de confesar su drama, que es, hubiera, o pedí que me cortaran las piernas para terminar con el dolor, o cosa por el estilo. Por suerte ya un poco todo eso ha sucedido y se ha encontrado algún camino alternativo para aquello que parecía ser un, un, un camino sin salida. A ver, orden judicial. Mira vos, me lo que trae muy en tapa. Problema entre calamaro y la Cardinali, no cuidan a su hijo, a su hija y los intiman. Y chiquitito abajo, el paro dejó así a la ciudad y una foto este media mañeada, tomada muy de lejos del obelisco, mostrando este menos autos que de costumbre parados por el semáforo allí en En la, en la avenida Corrientes, Corrientes y, y Pellegrini, serie de esta historia, ¿no? Pero muy poco, muy poco para un diario que es furgón de cola del grupo Clarín. Crónica, Crónica, le entrega al paro un par de líneas, dispara catamiento al paro de Moyano y una foto de dos colectivos, nada más. La medida se sintió menos que en abril pasado. Hubo colectivos y subtes, eso es todo lo que dice. Después el 80% de etapa, ¿para quién? Para Bianchi, acertaste. Bianchi se va por la puerta de atrás, lo rajaron. La goleada ante estudiantes fue el cachetazo definitivo para el tercer ciclo del técnico más ganador en la historia del club. El equipo no daba pie con bola y le van a pagar cerca de tres palos verdes. Cerca de tres palos verdes le sale a, a boca el chiste de echar Arroa Barrera, el principal candidato, dice Crónica. Y después te agrega, San Lorenzo se acordó de ganar, Vélez gritó sobre el final y es único puntero. Cuatro argentinos naufragaron en Brasil, el dato preocupante de la jornada de hoy. Jubilado asesinó a su esposa inyectándole insulina. Y se pregunta, pacto suicida, lo que implicaría, a ver, si bien no cabe duda que ...que causaste la muerte y no por accidente de una persona... ...y eso se puede caratular, no cabe no ninguna duda como asesinato... Eh, ...el título le queda un par de números grandes... ...a la posible intención de un pacto suicida entre los dos. Pero bueno, es, es parte de la novela negra que hay que montar en tapa todos los días. Es un, un drama que tiene que ver con los dos y sin embargo... ...nos hacen cómplices a todos... ...eso es el juego, ¿no?... ...de ventilar cuestiones que antes no eran periodísticas... ...porque eran simplemente de la intimidad de un par de personas... ...y que el hecho de tirar semillas de inseguridad en las tapas... ...ha generado que esas historias sean públicas... ...sean parte de la cuestión social... ...El Rojo y Racing llegan entonados al clásico... ...Lucero y Acevedo calientan la previa... ...y... ...qué más asumió su error con viudas, con viudas e hijos. Ahí está. ¿Cuánto mide el papelón de Ivope? Bueno, parece que Ivope estuvo jugando para el 13 y y que al muñequito se le vieron los hilos. La razón, a ver, ¿con quién en cabeza tapa? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Acertaste, Bianchi. El paro, el paro, el paro. Y mira, dice, otro fuerte paro de los gremios opositores. Pero ni una foto, che, ni una foto. Aunque los colectivos circulaban, iban semivacivos y hubo poca gente en la calle. La medida se sintió en industria, en bancos y en servicios. El gobierno trató de minimizarla y avisó que no hará cambios. Bueno, la razón, vos intentás minimizar que esa profundidad no existió y no hay ni una foto, si no sabés cómo estaría jugando. La foto de portada, la que ocupa el 50% de etapa, es Bianchi. Entrenamiento de boca, el hombre de espaldas, no va más... A la mañana Carlos Bianchi se reunió con Angelisi y le dijo que quería seguir. Por la tarde le informaron, es un ciclo terminado. La floja campaña de Boca en estos dos años provocó el despido del Virrey. Tres diarios, La Razón, Crónica y, y Muy. Ninguno de los tres con el paro encabezando. Se lo perdieron chicos, los tres, los tres encabezan con Bianchi. A ver qué dice el país de España sobre Latinoamérica. Están, yo te diría, de fiesta, porque ellos entienden, también acá eh, optaron por, por no tirar ni una sola foto del paro de ayer, pero los muchachos están... Eh, ...descorchando... ...y mientras lo hacen dicen lo siguiente... ...los sindicalistas desafían a la presidenta argentina... ...con una huelga general... ...las tres centrales sindicales opositoras de Argentina... ...desafiaron ayer a la presidenta Cristina Fernández... ...con una huelga... ...la protesta contra la gestión económica de la mandataria... ...paralizó Buenos Aires... ...dice a la distancia el diario El País... ...transportes, banca y gasolineras, entre otros sectores se vieron afectados. Fernández afronta su tercer gran paro en un año de las a un año, perdón, de las elecciones. Mira cómo se manipula la información a la distancia. ¿Eh? Dato de tapa del país de España que en el segundo dato ligado, a Latinoamérica dice el mundo financiero de Brasil aplaude el alza de Silva en los sondeos y por ello, claro, también el país de España aplaude. La ecologista suscita desconfianza entre los empresarios Agrícola, pero el país de España se suma al aplauso del mundo financiero que ve con muy buenos ojos el crecimiento de Silva en los sondeos. Así que dos títulos que tienen que ver con Latinoamérica en la etapa del país. El primero nosotros, los sindicatos desafían a la presidenta argentina con una huelga general. Y Brasil, el mundo financiero aplaude el alza de Silva en los sondeos. ...restan 10 minutos para las 6 de la mañana... ...y es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 7.50... ...Argentina avanza... ...derecho a la información. Horada 5, 50 minutos... ...humedad 94%, temperatura 7 grados, 6 décimas. Axel kisilov viajó a San Pablo... ...para una reunión bilateral con su par de Brasil... El ministro de Economía se reunirá con los ministros de Hacienda, Guido Mantea, y de Industria, Mauro Borges. El encuentro es para analizar la actualidad del comercio bilateral y los avances en materia de acuerdo de la industria automotriz. Capitanich respaldó la idea de trasladar la capital al norte argentino. En Santiago del Estero, el jefe de gabinete habló de la necesidad de reformular la estrategia territorial. Fue en el marco de una visita donde mantuvo un encuentro protocolar con el vicegobernador José neder y el senador nacional Gerardo Zamora. Por decreto vuelven a aumentar los taxis en la ciudad. El incremento de un 13% de la bajada de bandera, que pasará a costar 14,30 durante el día y 17,10 por la noche, será efectivo este sábado. El valor de la ficha aumentará a un peso con 43, que se cobrará cada 200 metros recorridos o por cada minuto de espera. Este es el segundo aumento en lo que va del año. Presentarán en la legislatura porteña un proyecto de ley de centros culturales de la ciudad. El interbloque del Frente para la Victoria presentará la iniciativa que contempla la creación de una figura legal para habilitar el funcionamiento de este tipo de espacios. Es en respuesta a la necesidad de regularizar la situación habilitatoria de centenares de espacios culturales y artísticos porteños. pelota Comienza la cuarta fecha del torneo de la AVE Nacional. Desde las 15.30 Atlético Tucumán se enfrentará a Independiente Rivadavia. En tanto, a partir de las 20.30, Huracán se enfrentará a Patronato y una hora más tarde, Gimnasia de Jujuy se medirá con San Martín de San Juan. Humedad 94%, temperatura 7 grados, 6 décimas. Tatiana Kuchnir. 7.50 avanza. Derecho a la información. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? lucas ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió bien. Para Gastón Moscardelli, todos los caminos conducen a la plata. Y claro, porque ahora, en vez de ganar uno, podés ganar cuatro. Por solo seis pesos, jugás Quiñela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ...jugar compulsivamente perjudicial para la salud... ...asistencia 0800 4444000. De 5 a 7... ...Gustavo Campana... ...en AM750. 5 horas 52 minutos en toda la República Argentina... ...la temperatura para Capitalía alrededor es... ...7,6, bajó un poquito... La máxima prevista para el día de hoy 16, para el sábado la máxima 18 y para domingo y lunes 19. Sin paraguas, viernes, sábado, domingo y lunes en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Mañana a las 23 vas a poder escuchar completo el funes, el memorioso capítulo 2 dedicado a Fidel Castro. No solamente a Fidel lo descubrí o lo redescubrís a través de su palabra. Funes ha intentado buscar algunos pasajes donde otros hablan de él y lo hacen a través de historias muy poco conocidas. Buscamos una muy nuestra ligada a Mar del Plata 2005. La verdad, yo esto se lo escuché a Adelía en Radio Nacional, en el programa de Mariana Moyano, en Sintonía Fina, y después nunca más lo escuché hablar, por lo menos con ese lujo de detalle, sobre la historia que a él le tocó vivir en secreto en la previa de aquella cumbre de Mar del Plata con Fidel en La Habana. Fragmento del programa <coughs> que a pesar de la tos vas a escuchar mañana. En la previa de la llegada de Bush a Mar del Plata las organizaciones políticas y sociales del continente discutían el formato de la contracumbre. El gobierno de Kirchner tenía apenas dos años y muchos dudaban del rol que jugaría Argentina ante el arca. Fidel fue clave en la organización de esa histórica posición continental que tuvo a Néstor y a Chávez como los grandes protagonistas. Acá había un debate sobre todo cuando la CTA estaba unificada. Luis Delía en sintonía fina, Radio Nacional. este Bueno, se venía el 4 de noviembre, había que hacer la cumbre de presidentes y había buena parte del campo del pueblo que decían que había que hacer la contracumbre de los pueblos contra Bush y este contra Kirchner. Y la verdad era un disparate, eso era un Kirchner que había enfrentado a los poderes establecidos, que había cerrado fila con Latinoamérica. Entonces, este allá por el 16 de octubre, más o menos, eh, me mandan a La Habana. Yo no entendía nada, ¿no? ¿Quién te manda a La Habana? Néstor, este Pero, ¿cómo te dijo? Tenés que ir a La Habana. Sí, en realidad, este como hacía las cosas él, en las cosas grandes te las decía por interpósita persona. Me llamó alguien y me dijo, tenés una misión para que tenés que hacer, tenés que irte a La Habana, este tenés que sentarte, ahí te van a indicar qué es lo que tenés que hacer y tenemos que armar la contracumbre de los pueblos, te hemos elegido a vos. Y la verdad estaba Miguel Bonazo también, en ese momento que estaba parado políticamente de otra manera yo dije, muchachos yo soy diputado de la provincia de Buenos Aires pero vivo en la Ferrere ¿no? que se yo para ir a Córdoba tengo que esperar a cobrar Digo, este, cosa viste, yo contesté como Sancho Panza no como el Quijote <risa> este, entonces me dijeron no, no, no, está todo bien mañana anda a la embajada cubana te van a dar el pasaporte todo lo, la visa el pasaje, lo que necesitaba, y bueno, me fui y allá no terminé de, de caer de sorpresa en sorpresa, qué sé yo, este el primer día de laburo me dice, bueno, vos vas a armar toda la contracumbre, me lo fueron diciendo de a poco, y quién era mi contraparte, Silvio Rodríguez, wow. diputado sí, sí, sí. del Poder Popular, de y viste, como yo soy un negro medio atrevido, Este, él había preparado cosas, yo decía esto va, esto no va, o así sea, le Rodríguez. La manera. parte musical no se la cuestión. ¿Qué le bochaste? No, lo único. Bochaste? No. ¿Te acordás algo? Sí, este, había unos bocetos de publicidad que eran demasiado caribeños y demasiado eh, caribeños americanos, ¿viste? Este, sí, sí. Y quisimos hacer... el stop bush, apareció este eso Tratamos de, de acriollarlo un poco, este discutimos toda la logística, toda la organización del acto, bueno, maravilloso. Eso fue todo el día. A las 11 de la noche llega un oficial del ejército cubano, jefe de la custodia de Fidel, y me dice, bueno, el comandante quiere hablar con usted. Este, entonces me fui y, bueno, el contacto con Fidel... Viste, yo, un muchacho de la matanza, que este me agarra Fidel y me mató de entrada, porque me puso la mano en el hombre y me dice... Y dice, ¿cómo anda el tambo? <risa> Pregunta por mi barrio. <risa> este, no, y trabajamos con Fidel... ¿Pero qué? ¿Vos tenías la tarjeta SUBE ya y Fidel sabía todo lo que vos hacías? <risa> no, no, no. Armamos durante toda la noche... Eh, todo era mucho lo que había que armar y teníamos solo 14 días para ejecutarlo este... de todos era una... Te, te interrumpo para esto porque vos ahora que vas contando uno empieza a entender o entendió en el, en el momento pero con posterioridad a la, a la cumbre porque en ese momento todos estos contactos eh, no oficiales pero sí de gobierno a gobierno no eran eh, públicos No, porque era no, no podían ser Yo me públicos. fui desayunando de a poco, claro. Uno no me di cuenta muy bien que había un acuerdo. Que, o sea, ¿Cómo es esto de, yo dónde tengo que pararme, en la cumbre, en la contracumbre? ¿Dónde después que claro. fueron un, unas horas, digamos, de sobra? No, no. me fui dando cuenta que era un acuerdo de Fidel, de Chávez y de Kim. Claro. Este, que me habían elegido a mí para para ser el general Tropero, digamos, ¿no? Para organizar la cosa en el territorio. Y la verdad fue fue maravilloso porque Fueron días de laburo muy intenso, fiel labura de noche, cosa que a mí me costaba... Yo me moría, a las 6 de la mañana me moría de sueño. este Y bueno, preparamos hablamos con Maradona una, una de esas noches, a las 2 de la mañana, Diego, la verdad, este, se prestó para, para hacer toda la movida. Y el tercer día, cuando ya habíamos terminado de discutir todos los pormenores hasta el... El último detalle, este yo me había ido a dormir a las 11 de la noche y vuelve este oficial del ejército cubano, me toca el cuarto y me dice, el comandante quiere verme Y digo, bueno, nos fuimos y me tomó lección hasta las 4 de la mañana. ¿Cómo te tomó lección? A ver, la organización es esta, la logística es esta. Te preguntó todos los detalles. Todo. Y tuve que, como un pibe en la secundaria, contestarle exactamente todo lo que este, habíamos armado. Y la verdad fue maravilloso, ¿no? Este... ¿Y vos sabías en aquel momento, o se charlaba, o estaba pensado, o, o, o alguien lo pensó como algo hipotético, aquello que luego contó Chávez en el, en el, el día del... contó públicamente el tema... Vos bla no te bla hablá. Sí, me lo contó Néstor después pues... eso, ah. pero... Pero fue marav maravilloso porque, la verdad, ellos hicieron un excelente laburo de superestructura y nosotros hicimos un trabajo muy fuerte de unificación de la base popular en momento que había mucha fragmentación, mucha fragmentación, pero realmente cuando empezó el acto este había, no sé, 80.000 personas y 20.000 afuera o 30.000 afuera, fue impresionante. Y recuerdo algo lindo, vamos a compartir algo de color. Yo le había dicho a Silvia Rodríguez que una de las canciones que más me gustaba de él, porque es una canción que honra a la militancia, es esa que dice debes amar la hora que nunca brilla, la arcilla que está en tus manos, debes amarla hasta la locura. Me parece un canto a la militancia. Entonces, cuando empieza el acto, estaba todo hermoso que se venía abajo. Este Silvio cantó la primera canción porque empezó con música el tema y me dice, "Esto es para hombres." <risa> <risa> y, bueno. y cantó esa canción que es preciosa, ¿no? Ahí estaba un momento de radio singular, con una historia para muchos inédita. Forma parte de la eh, del segundo capítulo de la historia de Fidel por Fidel, no donde lo vas a escuchar a él como lo hicimos hace siete días con discursos que atraviesan ese medio siglo que lo tiene como enorme protagonista de, de la pelea política planetaria. Pero además también aparecen estos pequeños cortes de archivo que me parece sirven para terminar la pintura del personaje esas reuniones en secreto en las madrugadas de La Habana con Luis de Lía para el armado de Mar del Plata 2005 y Alca, Alca, Alcarajo. Lo puedes escuchar completo en el día de mañana. Funes El Memorioso a las 23. Frases de rock.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 50. ¿Qué pretende usted? Cambiar su autito por uno más grande. Pretende más con los nuevos préstamos personales del Banco Provincia. Banco Provincia de tu lado, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Para más información traemangoprovincia.com.ar. Banco de Provincia Buenos Aires 3399924210 y 9 calle 7 número 726 calle. Lo dije en el editorial y por ahí no estabas con nosotros en ese momento O el dato pasó tan rápido que lo perdiste Y tiene que ver con uno de, yo te diría, uno de los fragmentos más insólitos Que dejaron las últimas 24 horas Es la aparición de Sanz, del senador radical que tiene aspiraciones presidenciales Eso lo dicen las paredes de la ciudad de Buenos Aires ...con un tuit realmente muy sólito. Desde temprano el gobierno da cifras sobre adhesión al paro. Entre signos de admiración. La misma pasión para frenar la inflación y los despidos. Bien. ¿Y con qué ilustraba todo esto? Con una foto de la avenida Libertador... ...cámara casi al ras del piso... ...casi besando el pavimento... ...mostrando una arteria generalmente repleta de autos... ...y en este caso, vacía. Jugando, claro, a que se trataba de una imagen del día de ayer. Bueno, resulta que, como suele suceder... ...hay gente que no resiste, mmm, no a un archivo personal... ...tampoco a los archivos del resto. Y un bloguero, conocido como Adán Deucea... ...tomó nota de ese tweet lo rastreó en la web... Y el resultado fue la foto de la misma Avenida Porteña... ...pero tomada cuatro años antes. Cuatro años antes. Exactamente durante un partido de octavos de final... ...del Mundial de Sudáfrica. Aquella victoria de Argentina ante México... ...que dejó la calle vacía. Increíble. Increíble. Esa misma foto fue utilizada para ilustrar un montón de, de videos que grafican la pasión argentina por por el fútbol y que te contaban hace cuatro años de aquella victoria, de aquel triunfo del equipo de Maradona. No es un dato menor que un senador de la nación, un senador de la nación es en el marco de la estructura democrática, en el marco del país institucional, un hombre... ...de muchísima importancia... ...de muchísimo peso político... ...y mucho más si pretende ser... ...candidato presidencial 2015... ...que a un tipo falsee de esta manera... ...la información... ...a algunos le puede parecer un dato muy liviano... ...pero la verdad... ...a mí me hace mucho ruido... ...para mí es una... ...qué sé yo... ...es una pequeña foto del mismo... Este hecho es algo así como un pequeño autorretrato Sanz utilizó una foto de Argentina-México Con la ciudad vacía hace cuatro años Para contarte ayer a la mañana Que el paro tenía un gran acatamiento Vamos con la etapa de Página 12 Que encara hoy con... Una foto con gestos muy adustos del de Momo Venegas, de Moyano y de Barrio Nuevo. Ninguna sonrisa, todas caras largas y el título es Pocas Nueces. Es una imagen de la conferencia de prensa del día de ayer en la CGT. El paro convocado por Moyano, Barrio Nuevo y Venegas se notó en trenes y aviones, pero no paralizó el funcionamiento normal de la capital a pesar de los piquetes de la izquierda. El gobierno sostuvo que la gran mayoría de los argentinos fue a trabajar y Moyano aseguró que la protesta fue muy importante. Aparece YPF, aparece Petronas en la tapa de... De Página 12, la Petrolera Nacional firmó un acuerdo con su par Malaya para invertir 550 millones de dólares, ¿a dónde? En vaca muerta. El otro dato pie etapa que tiene que ver con el paro, dicen tren de denuncias, el gobierno denunció a los gremialistas que dicen, <coughs> dicen que la tos no se va, que dicen defender los trenes por destrozos en las nuevas formaciones del Sarmiento. Este es el otro gran dato de de la jornada que tampoco es un un, un dato menor ¿eh? ni este ni el de Sanz cada uno jugando su juego ninguno de los dos son datos menores ni el político mintiéndonos ni los muchachos que dicen defender a los laburantes destrozando los bienes del estado ni una cosa ni la otra sí Reportaje a Heraldo Muñoz, el canciller chileno que hoy llega a Buenos Aires, sobre las relaciones bilaterales y la acción de los buitres. Solidaridad con la Argentina. Solidaridad con la Argentina. Página 12, tapa del 29 de agosto. Vamos a los datos del tiempo. Si estás comenzando a armar tu día a esta altura del partido, 91 la temperatura, no hay... Sensación térmica porque el viento que sopla es del norte, pero apenas a un kilómetro por hora. Visibilidad óptima y la humedad es bastante alta, es del 92%. Para hoy, cielo parcial algo nublado, neblinas, especialmente en áreas suburbanas. Vientos leves del noroeste y una máxima de 16 grados. Para mañana, una mínima de 8, una máxima de 18, con cielo parcialmente nublado, nublado pero sin lluvias. El domingo... Una mínima de 8, una máxima de 19, también con un cielo parcialmente nublado. Y el lunes, una mínima de 9, una máxima de 19, con viento del este y nubosidad variable. El tema es, con temperaturas que se arriman a lo cálido y sin paraguas en el horizonte para los próximos cuatro días. Llega María Graña y su versión de pequeña. día has vuelto a los días de mi juventud pequeña te digo pequeña te llamo pequeña Luis Men, a través de sus medios, elige desencillar hasta que aclare. En realidad salen a la casa a la búsqueda de nuevos socios porque se van dando cuenta que estos no les sirven. Así como en su momento apostaron como solución política al Colorado de Narváez y después lo desecharon porque no le sirvió y ahora están buscando en masa o en cualquiera que se preste de unen para poder ocupar ese lugar. Lo mismo sucede con la pata sindical. Se abrazaron a Moyano después de la pelea con Cristina, pero ahora comienzan a observar que no le sirve demasiado. Después de empujar al paro y de sembrar todo tipo de fantasmas ligados al miedo y de agigantar la palabra crisis, aparece eh, La Nación en uno de sus editoriales ...del día de hoy, retratando qué pasó en el día de ayer. Pero fundamentalmente, si uno lee entre líneas... ...se va a encontrar con muchos datos ligados al futuro. En un país que sufre una grave crisis económica, dice la Nación... ...ni la actitud del gobierno de desoír los reclamos... ...ni las medidas de fuerza aportan solución alguna. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ni las medidas de fuerza aportan solución alguna. Mirad cómo empezamos a, a recoger el barrilete. Como toda medida de fuerza, dice hoy la nación, un paro, por justas que sean las motivaciones, es siempre una señal de impotencia y ocasiona un serio perjuicio a la ya por sí castigada economía nacional. Si a ello le sumamos la realización de piquetes y cortes de importantes arterias que en la capital comenzaron anteayer, nos encontramos ante hechos ilícitos. y Ilícitos. Dice la nación. La adhesión o no a un paro debe ejercerse en libertad y no por la coerción de medidas agresivas. Si esto no es... Cambiar de caballo a mitad del río, si esto no es. Empezar a cambiar de socio, si esto no es. Poner un aviso en el diario, se busca este nuevo socio sindical para intentar terminar con el kirchnerismo en 2015, ¿qué es esto? Ahora, estamos a menos de 24 horas del paro de ayer y los muchachos ya empiezan a recoger el barrilete empiezan a cambiar de de socio. ¿Mm? En un país que sufre una grave crisis económica, ni las medidas de fuerza aportan solución alguna de la actitud del gobierno de desolir los reclamos. Y termina diciendo, si a ello le sumamos la realización de piquetes y cortes de importantes arterias, nos encontramos ante hechos ilícitos. La adhesión o no a un paro debe ejercerse en libertad y no por la coerción, de medidas agresivas. Cómo cambió la nación en menos de 24 horas. Three, two, one. One wonders, uno que la figaron una sola vez. Right. wonders. Solista Joe Scarborough Año 1981 Tema The Great American Heroes Más conocido como Believe it or not Joe Scarbury nació en Ontario, California, Estados Unidos, el 7 de junio de 1955, pero creció en Thousand Oaks, en el mismo estado. Ya a los 14 años y motivado por su madre, logró grabar el single She Never Smiles Anymore, bajo etiqueta de Downhill Records, aunque no logró éxito alguno. En la década de los 70 pasó casi desapercibido, hasta que a principios de los 80 conoce a un productor de TV, quien le ofrece grabar un tema para la serie El... El gran héroe americano. El éxito fue inmediato y único, ya que luego de ese single jamás pudo pegar un hit más. En los 90 volvió a la pantalla chica, aunque como el mítico contestador automático de George Constanza en la serie Seinfeld. A ver, a ver, escuchar un poquito más. I'm not George, isn't at home Please leave a message at the beat. I must be out, or I pick up the phone Where could I be? Tell not, I'm not home The Great American Hero Believe it or not Joey Scarbury 1981 3 One Unos que la pegaron una sola vez One Vamos a la etapa del argentino El 50% de primera plana para protesta opositora El paro tuvo baja adhesión pese a los piquetes El gobierno y los sindicatos dieron un ...medición dispara... ...la nueva adhesión de la UTA fue decisiva... ...para que esta vez muchos llegaran a su trabajo... ...el otro 50% de etapa... ...final sin gloria... ...Daniel Angelisi despidió a Carlos Bianchi... ...el técnico más ganador de la historia de Boca... ...que se va tras una tercera etapa muy floja... ...ya le buscan reemplazantes... ...y en la mayoría de los medios te agrego... ...suena Arba Barrera en etapa... ...para ser el próximo técnico Genaise. Datos secundarios, Petronás invertirá 550 millones de dólares en el yacimiento de Vaca Muerta. Cifra que te ocultan la mayoría de los medios de la prensa hegemónica. ¿eh? Mientras hablan de crisis, mientras hablan de país aislado, ahí tenés a, a Petronás... ...invirtiendo 550 millones de dólares en Vaca Muerta. El CEO de la Petrolera Nacional anunció una asociación entre ambas compañías... ...para un proyecto piloto de explotación de hidrocarburos no convencionales. ¿Qué más? Moratoria previsional, Bocio destacó que con la nueva ley... ...habrá 500.000 nuevos jubilados. ¿Qué país en crisis incorpora 500.000 nuevos jubilados sin la totalidad de sus aportes? ¿De dónde sale Me parece, insisto, que son seis letras que le quedan demasiado grande un traje que le queda demasiado grande al presidente argentino, que afronta problemas en función de la corrida cambiaria que dolarizó la economía, que empujó la devaluación, que terminó con fuertes índices de inflación a partir de diciembre de enero. Pero hay que buscar a los culpables, muchachos. Los culpables son los de siempre. Son los de siempre. Los que atentan contra cada gobierno que intenta ampliar derechos. Fue el golpe de mercado contra Alfonsín, es esto que está sucediendo ahora y siempre le echan la culpa a la supuesta maquinita que produce billetes sin parar. Ese es el verso que venimos escuchando desde que la Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional y desde que Don Álvaro Alsogaray tomó como ministro de Economía de Frondizi las riendas de aquellos discursos que hablaban de ajuste, ajuste, ajuste y más ajuste en el Estado, y básicamente de sinceramiento de la economía, porque la maquinita estaba emitiendo sin respaldo, y entonces crecía la inflación. A esta altura del partido vos ya sabés que, que algunas de esas supuestas verdades son mitos que no bancan un segundo, eh, porque los Estados Unidos triplica triplica triplica el respaldo que tiene porque como el respaldo del resto de las monedas es su propia moneda ellos pueden emitir sin cesar y tiene un déficit que es descomunal entonces, ¿qué pasa? ¿ahí cómo tendría que ser la inflación? de 5 dígitos más o menos ¿y por qué no hay? ah, porque hay otras variables que están más o menos ajustadas y son las que aquí En esta economía de mercado donde el lobo cuida las gallinas, están desajustadas. Mm, entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Habrá que buscarlo en los formadores de precios? Parece que sí, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque hay otros tipos que también están jugando en esta historia y que ayuda a los formadores de precios al disloque de la economía. Pero resulta entonces que la maquinita parece que no es tan compleja, porque si no Estados Unidos tendría que tener, insisto, una inflación... De 3, 4, de 5 dígitos más o menos. ¿Mm? Se calcula en 2.000 billones de dólares el déficit. No alcanzan los ojos para mirar tantos ceros. Vélez acertó en el cierre, sigue su marcha y es el único puntero. Último dato de etapa del argentino cuando ya pasaron 6 horas y 24 minutos. La temperatura es de 76 y se anuncia para hoy... ...la máxima de 16 grados... ...Edmundo Rivero... ...con la orquesta de Pichuco... ...Milonga en negro. Allá en una negra casa bajo un negro firmamento y donde en negro momentos una negra escena pasa donde es negro el dueño de casa y negro sus habitantes pero negros muy galantes si y de educación no es casa la negra doña Tomasa que una negra hija tiene con otro negro pretende su negra hija casar resulta que el negro novio todo como muy negra idea Quiere que de negro sea la fiesta más singular. Se van a una negra iglesia de su negra religión, donde con negro manto un negro fraile esperaba. Negro un sacristán estaba, sentado en negro sillón, y con negra devoción un negro a Cristo besaba. es el noglo y la novia negro es el suegro y la suegra siendo la madrina negra negro también el padrino negro también sus reginos y negra la concurrencia que con su negra presencia oli a negro vino se sienta en la negra mesa negro manteles tendieron di negro nos rinden y fueron hechos con negra pereza de de negra tristeza que los negros cantaron un negro tango bailaron dentro de la negra fiesta después de esta fiesta negra los negros novios se fueron a un negro cuarto subieron negras sábanas tendieron y eso de la medianoche cosas de negros hicieron la negra dormió en la cama y el negro durmió en el suelo Frases de rock John Lennon La vida es aquello que sucede Mientras planeamos el futuro the top, you you to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill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 en 7.50 Ay, de la vidriera no ¿Me traes una del depósito? Sí, ¿eh? el fondo? Sí, sí, ¿No me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302 mira las almohadas son durísimas ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba. Campana de Largada. Prohibido Amanecer. ...Gustavo Campana... ...hasta las 7... ...en AM750... ...te contábamos antes que... ...mañana a las 23 va el segundo capítulo... ...de Fidel Castro... ...en Funes el Memorioso... ...después de haber cumplido 88... ...y armar nosotros un resumen con... ...todas esas tonalidades de voz... ...que tenés en... ...en el inconsciente colectivo... ...desde aquel Fidel tan joven de principios del 59 cuando el triunfo de la revolución hasta por ejemplo este que vas a escuchar ahora de aquella última visita a buenos aires del año 2003 los cambios de clima la destrucción de la capa de ozono el calentamiento de la atmósfera el envenenamiento de la atmósfera de los ríos, de los mares que amenazan la vida de todo el planeta y en eso todos los pueblos del mundo tienen una causa común con los latinoamericanos, con los norteamericanos y con los europeos. Las catástrofes avanzan de una en una y hoy hay enfermedades que no existían hace... 30 años o 25. El SIDA no existía hace 25 años. Y los que poseen los mejores laboratorios lo han dedicado a la terapéutica, terapéutica no a la prevención, no a la vacuna, porque un tratamiento, se conoce muy bien, que se vende a 10.000 dólares por año, y cada año tiene que repetirlo sencillamente produce mucho más la medicina terapéutica que la medicina preventiva y apareció el virus de Hong Kong cuando nadie lo esperaba o la fiebre del Nilo que vino del noreste de Estados Unidos evidentemente trasladada de algún lugar de otro lugar del mundo O el dengue famoso, tan mencionado, que tiene cuatro formas diferentes de virus y la combinación de una y de da lugar a complicadas enfermedades como el dengue borrágico. Se lo digo en nombre de un país que ha visto en carne propia el empleo de virus y bacterias para atacar nuestra población y para atacar, iba a decir primero, nuestra agricultura e incluso nuestra población. Se los aseguro y no exagero. No tendría yo vergüenza para decirle a ustedes una sola mentira. Nosotros sabemos algunas cosas, y de casi todas, tenemos pruebas cuando hablamos de alguno de estos problemas. Pero les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de difusión masiva, sea sea porque hoy teniendo direcciones y teniendo ese equipo de internet el, en el mundo todo los que tienen un sueño una aspiración una causa que les quita la tranquilidad y pensando fundamentalmente no en ellos sino en sus hijos harán causa común, sean de países desarrollados o sean de países eh, eh, subdesarrollados o ricos, porque en realidad son nuevos problemas. Hay que meditar en la enorme suma de nuevos problemas que han ido apareciendo en el mundo, aparte de amenazas de guerras y del empleo de esas armas brutales y bárbaras en una etapa de la historia donde el hombre no ha demostrado todavía su capacidad de sobrevivir y que puede ser destruido diez veces por una sola potencia a base de su monopolio tecnológico y de armas que serían suficiente para aplastar a todos los demás estados del mundo. FUNES, EL MEMORIOSO Un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada. Anticipo entonces del programa que vas a escuchar mañana, Fidel Castro, capítulo 2. FUNES, EL MEMORIOSO. En sintonía con lo que estaba planteando aquel Fidel de Buenos Aires 2003, te doy un dato del presente. comenzaron a probar una vacuna contra el virus del ébola en humanos. Un grupo de investigadores eh, de Estados Unidos va a comenzar la semana próxima a ensayar en humanos una vacuna experimental contra el virus que azota a África Occidental y amenaza con extenderse ...a otras regiones... comenzaron a probar... ...una vacuna contra el virus del ébola... ...en humanos... ¿Mm? ...qué interesante ese dato que daba... ...Fidel... ...en aquel histórico mensaje... ...en las escalinatas... ...de la facultad de Derecho... ...cuando habló absolutamente de todo... ...y cuando llegó el turno... ...de hablar de, de la salud... De ...la diferencia... ...entre... ...esa Cuba... ...abrazada a la elaboración de vacunas como parte de la medicina preventiva y la otra medicina, la que te mete la mano en el bolsillo y que se ocupa de la terapéutica una vez que ya el mal se hizo cargo de tu cuerpo los tipos avanzan con una supuesta solución que por supuesto en virtud de lo monstruoso de ciertas enfermedades son un negocio espectacular No es negocio la salud, el negocio es la enfermedad, ese es el dato que deja que deja Fidel. Y uno recuerda, mira cómo se mezclan historias, la gran discusión que, que arrancó allá por los 90 sobre algunas enfermedades y ciertas vacunas que el... Ya el, el, el avance científico cubano había descubierto y había elaborado y que algunos sectores le pedían a gritos al gobierno de, de Carlos Saúl que las compre en función de terminar con alguna de estas enfermedades en la República Argentina. Y entonces se desvalorizaba con informes médicos muy cuestionados eh, si eran realmente positivas o no. Cuando en realidad no se le quería dar rédito político a la medicina cubana y para eso había un acuerdo con los Estados Unidos y por eso algunas vacunas que hoy son parte de del listado de las de las obligatorias, ¿eh? Tienen que ver con la importación, tiene que ver con las las puertas que que se abrieron hacia Cuba. Y en aquel momento había una orden de Washington de no rendirle pleiteía, de no darle rédito político a eso que Castro ha señalado como uno de los dos grandes cimientos de la revolución junto con la educación, la salud y fundamentalmente la preventiva a través de sus vacunas cosasas de tango en 750. El cantor es un instrumento más en la orquesta, entonces es el conjunto quien debe estar al servicio del vocalista cuando éste llega al primer plano a cantar. Y así como se le pide a un violín una expresión determinada, también se le pide al cantor. Troilo Cosas de tango... ...en 7.50. Lectura recomendada para la mañana de hoy... ...una jornada tibia... ...firma Mario Weifel... ...en Página 12. Dice el hombre que la huelga es un derecho constitucional... ...si se ejerce de manera pacífica... ...no, no cabe cuestionar nada al respecto... ...una medida de alcance nacional... ...convocada por varias centrales sindicales... ...es por esencia política... ...y esa característica no la descalifica... ...apenas la describe... ...hasta ahí un cuadro común... ...a todos los paros desde 1983... ...si de la etapa kirchnerista hablamos... ...debemos ceñirnos al segundo mandato... ...de la presidenta Cristina Fernández... ...no lo subo en 2003 y 2011... ...ahora se cuentan tres... ...los anteriores son referencia... ...para encontrar factores comunes... ...y diferencias entre ellos mismos. El común denominador es que la principal convocante es la CGT liderada por Moyano. si esa central eh, Sin esa central no hay movida viable. Con ella sola da la impresión que tampoco alcanza. Ocurre que el dirigente camionero está al frente de un conglomerado que evoca con variantes lógicas al movimiento de trabajadores argentinos, al viejo MTA, con el que arrancó su carrera ya por los 90. Un abanico de gremios de transporte aderezado con algunos de servicios con lo como los judiciales. Y muy contadas actividades industriales, muy contadas. Ese sector acotado no expresa ni representa a la totalidad de la clase trabajadora, ni aún a su sector mejor posicionado que es el que en sustancia encarnó la protesta. La CGT, dice Weinfeld, contó ayer el 10 de abril... Y en noviembre del año pasado, con la adhesión de la CTA opositora que conduce Micheli y de gremios o partidos de izquierda clasista. Suman modos de acción directa, piquetes, cortes de rutas o calles. Moyano los congrega, los necesita, pero no los conduce. Vamos de vuelta. Moyano los congrega, los necesita, pero no los conduce. ...evita convocar a manifestaciones o actos... ...porque le son riesgosos... ...medidos en términos de capitalización política... ...se contarían las costillas y podrían asomar las divergencias... ...y encima, encima de todo eso... ...no está garantizada la masividad. Mira qué tres o cuatro puntos... ...qué tres o cuatro puntos aparecieron... ...en el nudo de este análisis, de este comentario de Mario Weinfeld que cierra en página 12 ni grandes vencedores ni enormes derrotados el gobierno queda enfrentado a los desafíos y dificultades socioeconómicas cotidianas que son muchos en cuanto a Moyano su proyecto político se fue diluyendo hasta quedar confinado a independiente esta historia continuará dice Mario Weinfeld en una jornada tibia ¿Alguna vez imaginaste abrazar sin manos? Murbullito, ¿vos sabés lo que sos para mí? No Sos como una estrella en el firmamento ¡Oh! Hipermor No me digas tú Ay, ¿Sí? qué sanguí, toma Siete cincuenta Radio AM Memoria liberada Escuchar sin prejuicios es acercarse al otro Es entender, es amor Es querer ayudar Salir de las adicciones es posible Habla sin miedos, escucha sin prejuicios Cedronar está, donde vos estás Línea 141, un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional Las 24 horas, los 365 días del año Cedronar, Presidencia de la Nación Si estás armando tu día a esta altura del partido 6 y 43 de la mañana en toda la República Argentina Te cuento que la temperatura para Capital y alrededores... Ahora subió un poquitito después de de la última actualización del servicio meteorológico. Estamos en 7.6. Uh, no se calcula la térmica porque la acción de los vientos en este momento no existe. Viento calmo, visibilidad 10 kilómetros, la humedad muy alta, 94%. La máxima para hoy, 17. Cambiaron, eso sí, algunas este algunas promesas en el extendido el sábado una mínima de 8 una máxima de 19 en ascenso el Domingo con una mínima de 9 y una máxima de 20 y el lunes una mínima de 9 y una máxima de 18 grados te vuelvo a repetir sin paraguas en los próximos 4 días en Capital y Gran Buenos Aires el Colorado Colangelo aquel gran piano de la última etapa de Pichuco y de su último trabajo solista sin pretensiones. hablamos hoy una vez más de aquellos que te aíslan, aquellos que denuncian a un país encriptado, encerrado, solito y que en realidad son ellos los que te aíslan a vos porque te ocultan gran parte de la información del planeta no está en todos los medios, es más, está en muy pocos que se produjeron ayer en Estados Unidos cientos de arrestos en una marcha por los inmigrantes que se realizó en Washington A cuatro días de que Obama regresara de sus dos semanas de vacaciones de verano, los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes organizaron una marcha que convocó a cerca de mil participantes y que terminó con el arresto de casi 140 personas, 138 exactamente, que voluntariamente se ofrecieron para llevar adelante y de forma pacífica ese acto de desobediencia civil. El objetivo de lo que dieron en llamar el día decisivo ...fue protestar por las deportaciones del gobierno de Obama... ...respaldar a los niños que están en la frontera... ...exigir que el presidente actúe por decreto y de permiso de trabajo... ...y legalización para inmigrantes indocumentados. Desde su llegada a los Estados Unidos hace 14 años... ...Gustavo Andrade, director para organizaciones comunitarias... ...de Casa Maryland... ...fue parte de los 11 millones de indocumentados que están viviendo en el país hasta que logró, en el año 2009, su ansiada ciudadanía. Y hoy está al frente de esta pelea por el resto de los compañeros que pugnan por no ser ilegales en el territorio que es algo así como la tierra prometida, para que fueron a buscar, en búsqueda de una vida mejor, y que por momentos de acuerdo a las necesidades laborales que haya para los dueños de casa, se los persigue, se los expulsa y se los deporta. Eh, ante la definición del Partido Republicano de que no va a debatir la reforma migratoria, por lo menos este año, Obama ya anunció que había solicitado a los secretarios de Justicia y al de Seguridad que identificaran acciones que el gobierno podría adoptar por decreto sin pasar por el Congreso, cosa que hasta ahora no tiene definición. Lo cierto es que muchos medios, la mayoría de los que representan a la prensa hegemónica, hoy no te cuentan que hubo 140 restos en una marcha de miles de personas en Washington que lo que pedían era que se defiendan los derechos de los inmigrantes. ¿Mm? Se espera el regreso de vacaciones de don Barack Obama, a ver si hay o no decretazo para poner a resguardo a esos miles y miles y miles De, de inmigrantes que hacen el laburo que no están dispuestos a hacer los estadounidenses ¿Mm? Los que te limpian, los que te barran las calles Los que hacen el laburo sucio Los que sostienen desde la base de la pirámide a, al gran monstruo Bueno, faltan 10 minutos para las 7 de la mañana Y es tiempo de noticias en m 750 Y 50 en 7.50 Argentina avanza derecho a la información. Hora 6:50 minutos, humedad 94%, temperatura 6 grados 9 décimas. Carlos Tomada aseguró que el paro no fue general ni nacional. El ministro de Trabajo se refirió a la huelga convocada por Moyano y Barrio Nuevo y afirmó que la mayoría de las actividades, organizaciones sindicales y trabajadores no participaron de la medida. Informó que en la zona centro del país la asistencia a los empleos fue del 80%, mientras que en el conurbano rondó el 60%. Además, señaló que no están dadas las condiciones para reabrir las paritarias. Por su parte, el líder de la CGT opositora, Hugo Moyano, evaluó que el paro tuvo un alto acatamiento en torno al 85% y advirtió que los gremios profundizarán las medidas si no reciben respuesta a sus reclamos. En tanto, Pablo Michelli habló de más del 50%, aunque reconoció que la huelga fue más débil que la del 10 de abril. Florencio Randazzo confirmó la denuncia penal... ...contra delegados del Sarmiento. El ministro de Interior y Transporte mostró un video... ...en el que se ve a varias personas... ...ascendiendo a la formación que sufrió daños. El funcionario expresó que pedirán el despido... ...de todos los que participaron del hecho... ...al tiempo que manifestó su indignación... ...e indicó que los delegados... ...deberían ser los que más cuidan los trenes. Más temprano, a través de las redes sociales la presidenta también había criticado los daños a las formaciones. Para el delegado Rubén Pollo Sobrero, en tanto, la presentación judicial es ridícula y mostrando una bolsa de basura, el gobierno trata de desviar la discusión. Se fijó la fecha para la audiencia de Argentina y Citibank en la Corte de Nueva York. El encuentro será el 18 de septiembre a las 15, ...para analizar la decisión del juez Tomás Griesa... ...de permitir el pago por única vez a bonistas reestructurados. Allí las partes tendrán un tiempo preasignado de 15 minutos... ...para el fondo buitre Aurelius Capital... ...10 minutos para el gobierno argentino y 10 para el Citibank. Axel Kicillof afirmó que no hay que vender optimismo... ...pero menos inventar pesimismo... En el marco de su exposición ante el Consejo de las Américas, el ministro de Economía aseguró que este año la Argentina va a tener balanza comercial superavitaria A su vez indicó que Yacimientos, como Vaca Muerta, muestra la posibilidad de sostener la producción. Por otro lado, el funcionario explicó que el crecimiento del país se debe a políticas internas en el marco de un modelo de crecimiento con inclusión. pelota La dirigencia de Boca despidió a Carlos Bianchi. El presidente de la entidad, Daniel Angelisi, informó que el club resciendió el contrato del entrenador. Recordemos que Boca viene de caer por 3 a 1 frente a estudiantes y por 3 a 0 contra Rafaela el último fin de semana. En las últimas horas, el virrey había manifestado que tenía fuerzas para seguir y podía revertir la situación. Ahora la dupla Saturno y Barra se hará cargo del plantel en forma interina para enfrentar a Vélez y mañana darán el nombre del nuevo entrenador. El principal candidato es el Vasco robarrena Finalizó la cuarta fecha del torneo de primera división. San Lorenzo volvió al triunfo ante Quilmes y lo goleó por 3 a 0. Más temprano Vélez superó por 1 a 0 a Lanús y es puntero. En tanto Banfield le ganó a Tigre por la mínima diferencia. Humedad 94%, temperaturas 6 grados, 9 décimas. Lucía Eisesloss. 7.50 avanza. Derecho a la información. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Porque existe para ayudarte y creces si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más, pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales. O en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Últimos datos para armar tu día, la temperatura actual 6,9, la humedad del 94%, visibilidad óptima 10 kilómetros, el viento calmo y la máxima prevista para el día de hoy 17 grados, sin paraguas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sábado una mínima de 8, máxima de 19, domingo una mínima de 9, una máxima de 20, el lunes una mínima de 9, una máxima de 18 el chino laborde y su versión de mi dolor como puente para llegar a la patria transpirada. engaños y promesas del amor rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir partí llevando en mi amargura herida pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer porque allá donde fui mis pesares a olvidar del amor conocí la delicia hasta embriagar el placer que sentí mi dolor llegó a curar mi pasión solo dio los sentidos para amar pero mi alma dejó su pureza conservar Y pronto llegó sus tristezas a olvidar